Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se multiplicaron durante la cuarentena las consultas en salud mental por casos de angustia y ansiedad. Así lo reveló en Radio Kermés el subsecretario del área, Martín Malgá. Aumentó efectivamente la cantidad de llamadas y demandas a las líneas 132 y 136... Eh, también se empezaron a canalizar eh, Algunos eh, pedidos de atención Una solicitud, una demanda de atención en salud mental A través de las líneas Así que hay un equipo de respaldo Que va canalizando esos, esos pedidos de, de atención psicológica A las personas que llaman Que vuelvo a insistir eh, Las sensaciones de ansiedad, de angustia O de sentirnos un poco desorientados Por momentos No siempre remiten algo patológico. En este contexto hay que decir que es algo esperable. En el minuto Condo, Matías Sapeño analizó que la senadora bonaerense Felicitas de Varela hizo una desopilante pero a la vez peligrosa interpretación de las políticas públicas contra el coronavirus. Está claro y lo que planteaban varios diputados y lo que estamos viendo es que esto es un plan estratégico que ellos tenían... Eh, esto del default De no pagar la deuda externa De salirse del Mercosur Y alinearse con el Grupo de Puebla eh, De fundir a la Argentina El coronavirus es una excusa Para cerrar la economía Para cerrar las fronteras Y para que todos las, eh, los comercios los, Las industrias Y todo eso funda Una vez que funden Ellos eh, empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie, o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer. Y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. En la columna sobre derechos humanos, Raquel Barabachi recordó en Radiocracia los 43 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Mañana se cumplen 43 años de la primera ronda de las Madres y un hecho histórico que nos ha trascendido a lo largo de cuatro décadas realmente tiene un significado para todos nosotros tan importante porque son nuestros íconos nuestro norte, quienes nos marcaron, digamos, eh, con esas rondas, nuestros pasos. Entonces, han sabido bancarse a todos los detractores, a todos los que quisieron eh, estigmatizarlas, borrarlas, y, pero no pueden. Y a, hoy, eh, aún con la plaza vacía por esta eh, cuarentena, eh, se la siguen arreglando para estar presentes y seguir haciendo sus rondas en las redes y siempre tan acompañadas. Así que realmente mandarles el abrazo largo y sentido a todas. En su participación de cada miércoles para contar la realidad del oeste de pampeano, Cristian Acuña contó el caso de una familia de Luantoro que tuvo que aislarse especialmente tras recibir visitas desde Neuquén. En Luantoro ocurrió un hecho en el día de ayer por la tarde. Ingresó a la localidad un vecino que era de, así de Luantoro, pero estaba viviendo en Neuquén. Por esto, cuando fue advertido por personal policial, esta persona tuvo que regresar A, a Neuquén, pero eh, la familia con la, la que frecuentó, con la que tuvo contacto, quedó en estricta cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Está con, con un monitoreo por parte de, de salud, ya que eh, Neuquén es una de las provincias consideradas eh, de transmisión eh, local y...